Muy buenos días, amigos. El tema ganancias está siendo el tema crucial, quizás en boga en todos los medios de comunicación, debido a que es、eh, un tema álgido y que ha sido un duro cachetazo、eh, al gobierno de Mauricio Macri. La aprobación de este proyecto、eh, de ganancias en diputados fue un duro golpe al gobierno. Una promesa de Mauricio Macri de campaña no era una promesa que. Era solamente menguar el pago del impuesto, ¿no? Fue muy categórico. El presidente decía que eliminaría directamente este impuesto, como también las retenciones. La pregunta es: ¿de dónde saldría el dinero para pagar esto? El mismo ministro de Economía ya había planteado un proyecto antes, antes de ser gobierno, de eliminación del impuesto de las ganancias. La expresidenta. Decía que había un 32% de trabajo en negro, un 7% de, de, de desocupación. Hablaba de una clase t r a b a j a d o r en blanco menor y que pocos eran los que pagaban las ganancias. El tema es que, con la inflación, cada vez fueron más los trabajadores que pagaban ganancias y hoy, por decisiones del gobierno nacional, cada vez son más. Cada vez más empleados están pagando ganancias, cuando la promesa era que iban a sacarlo. A eliminarlo, es lo que decía el presidente Macri. Ahora, ¿cómo entendemos estos mensajes que nos llegan desde la democracia? ¿Cómo podemos, como ciudadanos comunes, apoyar a una nueva propuesta cuando desde la campaña se dice blanco y una vez en el gobierno se dice negro? La inflación se soluciona en tres días, decía el presidente. ¿Se acuerdan? Ese tema de la inflación es porque son unos ineptos, no saben nada. En tres días lo solucionamos, decían. Y sin embargo, el año 2015 fue al comienzo del 2000 de 20% y terminó en un 40%. Hoy tenemos una inflación del 40%. Las personas que pagaban el impuesto antes eran 1.100.000. Ahora. Son dos millones de personas las que pagan el impuesto a las ganancias. ¿Me entiende? Nos están mintiendo en la cara, y sin embargo, nosotros vemos en los medios de comunicación que hablan de Fariña, de la expresidenta, de Debido, de algún otro funcionario, de la novia de Sioli, c de Sioli. c Pero no vemos esto, que antes. Lo que a usted le prometieron, que el impuesto a las ganancias no lo iba a pagar nadie, que lo iban a sacar, eliminar el impuesto a las ganancias, cuando había un millón y cien personas que lo pagaban, cien mil personas, y hoy lo pagan dos millones de personas. Y ahora el proyecto mueve un 15% el mínimo no imponible, y al año 2017 ya tendríamos dos millones y medio de personas pagando el impuesto a las ganancias. Y hoy vemos en los medios de comunicación, porque también tienen este lobby que se hace y que para ello utilizan los medios de comunicación, con un debate que está dado en torno a eso, el lobby con los gobernadores, para decirle, señores gobernadores, sus senadores tienen que apoyar al gobierno. Y un mensaje en torno es que si los gobernadores no apoyan, que se les quitarían. 400 millones, por ejemplo, para la provincia de La Rioja. Si, si de pronto esta ley sale, el mensaje es que la provincia de La Rioja dejaría de recibir 400 millones. Y esto no es cierto. Punto por punto fue analizado esto en diputados y fue aprobado de esa forma. Con fondos de comunes de inversión dedicados a lo financiero, con un dólar futuro por única vez, con un impuesto al juego, que también, si bien es cierto, esto también estaba previsto por parte del gobierno, pero no estaba previsto la parte del juego online, por ejemplo. Las retenciones a la minería, las tenencias de Levax por encima del 1.5 millones, que es. Hay muchas personas. Que, están, que te, están en esta condición, que tienen Levax por encima del 1,5 millones, y que pagando el impuesto o retención de alguna forma, podrían ayudar a este impuesto a las ganancias. No es cierto, en el tema minero, no es cierto que haya despidos en minería después que se apruebe este proyecto de diputados. El sector minero ha dado muy buenos dividendos. En este tiempo, el gobierno no respeta la decisión de los diputados y se pone loco, como lo hizo una diputada que, sacada totalmente, expresó en su alocución allí en la Cámara. Ahora, el gobierno dice: si aprueban esta, esta ley, la vamos a vetar, porque. Ellos, cualquier ley que, sea, que no sea afín, que no sea lo que ellos están proponiendo, directamente la tienen que vetar, porque no es afín a ellos. ¿Y dónde está el poder legislativo? ¿Dónde está el poder del segundo poder? La democracia se construye por tres poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. No puede ser que leyes aprobadas por el poder legislativo sean vetadas sistemáticamente. Por este gobierno. Porque si no, para eso eliminemos la, el sistema legislativo y que se haga directamente a través del Ejecutivo. Y esto, como no ha caído bien en la población, hoy está cambiando el rumbo. Es que no puede, no puede aceptarse. Que un presidente maneje solo con sus leyes, máxime cuando son promesas que él mismo había hecho. Hoy, en el gobierno, ya nos dicen otra cosa. Por eso les digo: funcionarios que en campaña salen con ropa vieja y después, cuando llegan al gobierno, se olvidan de lo que caminaron, se olvidan de los nombres, se olvidan de los números de teléfono, porque ya cambian los teléfonos. Polarizan los autos, tienen, ya lo empieza a ver usted en 4x4, en autos mucho más importantes y que son propios. ¿eh? Y después empieza a ver cómo se enriquecen, porque empiezan a tener propiedades, casas, casas por aquí, casas por allá, terrenos. Y eso, eso es lo que molesta. Molesta ver cómo usan el poder, el poder político en el gobierno. Simplemente para beneficio propio y no el beneficio de toda la comunidad. En eso, este gobierno deja mucho que desear, porque vino con una vara muy alta diciendo que iba a sacar el impuesto a las ganancias, por ejemplo, entre otras cosas, de eliminar las retenciones, y hoy vemos que todo eso le está jugando en contra. Encima no tienen el apoyo. De las empresas, porque las inversiones que iban a venir al país no han venido en la forma que esperaba este gobierno. Y hoy tenemos una situación muy complicada en todos los sentidos. Números ya le hemos dado de economía. Y se espera que para el próximo año tengamos números no muy buenos. Entonces, ¿cómo vamos a proyectarnos nosotros como ciudadanos en este país? Teniendo en cuenta estos datos, hay que esperar para ver cómo será la votación por parte de nuestros senadores y luego podremos hacer el análisis. Hasta mañana.